una de las cosas sí, que, que observé y que me parece importante es que hay una, una forma de razonar transversal a todo el círculo rojo, entendido el círculo rojo como la gente que se informa sobre política que pensó que la situación económica iba a afectar al gobierno claro. ¿no? y digamos, eso es porque pensaron digamos, con, con una regla que si alguna vez valía, ahora no vale que es esa idea de eh, la gente vota con el bolsillo, que teóricamente había favorecido en su momento el kirchnerismo y después dejó de favorecerlo. Y yo creo que, digamos, lo que terminó pasando esta vez es que eh, todo el mundo sabía que podía haber un voto motivado por la economía, pero no por la economía eh, como si fuese algo unívoco y, y ¿viste? con que se exprese lineal y mecánicamente, sino que hay una construcción social de lo que pasa con la economía Entonces, las percepciones de malestar que efectivamente hay por una serie de, de situaciones económicas no fueron necesariamente erosivas del voto al gobierno, ¿no? O sea, el gobierno sacó un 30% o un 30 y pico por ciento y además sacaron, digamos, los opositores eh, al gobierno no, no son homogéneos y digamos que el que más campaña hizo con... Eh, con la cuestión económica y como votar, lo, lo opuesto fue el, el, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces me parece que eh, se cayó esa, ese sentido común en, entre los analistas, pero que te digo, incluso abarcaba gente del gobierno, que claro. que se gana o se pierde por la economía. Se ganó o se perdió en parte por la imputación de la responsabilidad sobre la situación económica, que es distinto. Hola. Sí, sí. Porque tiene, tiene que ver también con, con ese eh, relato, si se quiere, que construyó también el macrismo sobre, bueno, cuál es la culpa de esa, de esa crisis económica. Digamos, como que hay que construir un sentido sobre el, el dato objetivo también, entre comillas, claro. de esa crisis económica. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, sí. Pablo, y por ahí y... otra pregunta que tiene que ver también con, bueno, el resultado de esta elección, pero un poco más allá que para vos, digamos, cuáles las explicaciones que pueden prevalecer de por qué se está afianzando el gobierno y el proyecto de Cambiemos, digamos. Hay como distintas respuestas por ahí dando vueltas, una tiene que ver con que le está dando respuestas a algunos problemas que el kirchnerismo negó y otras que dicen que, bueno, que en realidad eh, como que brinda como expectativas... O nociones de futuro Para vos, por dónde va a hace, hace un poco todo eso juntos Yo diría que en primer lugar eh, Hasta cierto punto Sobre todo para el su electorado Y el electorado donde se proyectó con, con digamos más solidez Porque lo que hay que ver es que Cambiemos Ganó la elección, tiene una muy buena elección Y esa muy buena elección es digamos, eh, Transformar en votos de Cambiemos Los votos que eran De Macri, el 24% Más una serie de votos radicales más una serie de votos masistas, más una serie de votos independientes. Y yo creo que eso lo hace en parte porque eh, mejoró mucho la situación económica de una parte de esos votantes, ¿no? Uh -huh. eh, la, las economías del interior se vieron bastante beneficiadas por algunas de esas medidas. Lo hace también porque yo creo que, digamos, dentro de las ...grandes políticas institucionales... ...la más relevante es no mentir... ...no mentir con la inflación... ...y eso, digamos, al kirchnerismo puede no gustarle... ...qué sé yo... ...pero, digamos, al kirchnerismo... ...una banda de, de digamos, de, de, de... ...en un momento se transformó en una banda... ...de retardados mentales... ...que no solo justificaban... ...sino que festejaban... ...la aparición de un índice de inflación totalmente mentiroso... ...entonces, digamos, yo no sé cuál, quién puede pensar... ...que eso no agredía al resto de la población... Y el que se sintió agredido por eso, encuentra un beneficio enorme en que no le mientan con la inflación. O sea, la, la mentira con la inflación, en el, desde el punto de vista del kirchnerismo o del kirchnerismo mental, digamos eh, no alcanza a percibir el nivel de erosión del lazo social que causa esa mentira. Es como cuando Chauchescu mentía con la temperatura, para que la gente no va a estar acá. Es, es una cosa, de, o sea, produce una desafección terrible... Y contrariamente, no mentir, eh, gana simpatía con muy poco. Claro. Eh, el gobierno, esa transformación institucional la, la capitaliza electoralmente. Pablo, en la eh, nota que, que publica... ¿no? Y, sí. y la otra cosa sí, que, es, que recoge demandas y aspiraciones. Yo o sea, no, no creo que esto sea... Significa que la aprobación eh, a la gestión económica de Macri haya aumentado muchísimo pero la que puede tener la galvanizó, la potenció, la expandió y le dio ese muy buen resultado, eh, que, que realmente es un muy buen resultado. Ahora, no, no quiere decir que electoralmente sean invencibles, ¿no? Yo eh, claro. no explique por qué pueden crecer, por qué ganan, se pueden dar más razones, pero al mismo tiempo, digo, también hay otras explicación, que es que no hay una oposición eh, que, que a ellos los puede herir. Me ah, no. parece que, que está claro que... El kirchnerismo tiene sus votos, pero no tiene demasiada autoridad moral para interpelar críticamente al, al macrismo. Claro. Vos hablás, Pablo, en la nota que publicaste junto a otras personas en, en Anfibia, de la idea del voto arrepentido, que sí. explicaría el Justo. voto de Unidad Ciudadana por un voto como que vuelve al kirchnerismo luego de haberse confundido o extraviado. Eh, uh -huh. en el PRO y esa, esa operación lo que hace es, eh, de alguna manera, clausurar toda posibilidad de revisión, tanto del uh -huh. discurso como de las políticas. A ver, ¿no? Este, eso no sucede, digamos, lo que sí. yo creo es así que es, en la, en la estructura, en la subjetividad de los militantes, sí, sí. la idea de que Macri es algo que viene a quedarse por poco tiempo porque ellos vuelven, uh -huh. eh, digamos, adquiere verosimilitud para ellos, si hubiera un votante arrepentido, entonces claro. probablemente haya votantes arrepentidos, pero están magnificados porque para ese imaginario la existencia del votante arrepentido es una, una condición de su propio equilibrio interno, claro. que es, volvemos rápido, esto no está pasando y nosotros no tenemos nada que ver con lo que haya llevado, ¿para qué vamos a revisar lo que haya llevado a esto si esto ya pasó? Claro. ¿No? Sí. Entonces, me, me parece que, que el, el mito del votante arrepentido, la dimensión mítica del votante arrepentido, cumple varias funciones desde el punto de vista de la, del, del, del alivio de los militantes eh, kirchneristas. Claro. ¿Y vos eh, notás que la campaña Unidad Ciudadana estuvo estructurada en parte a una apelación y a una idea de apuntar a este. A hacer arrepentir al.. Y, en pro? parte sí, subjetivamente y, y directamente, explícitamente, y en parte Ajá. yo diría implícitamente, porque digamos, la, la idea es, eh, bueno, vamos a volver, y volvamos para atrás también un poco. Sí. Eh, Y aunque no se haya dicho eso, es que vuelva Cristina, digamos, y yo con no esto no estoy diciendo que todas las políticas del kirchnerismo fueron malas, ni muchísimo menos, lo que digo es cómo le suena a Cristina al resto de la sociedad. Bien. ¿No? Eh, porque aparte de otra cosa que para mí, digamos, y es parte de la interpretación que construyó el gobierno, pero eso hay que saberlo, es eh, el anti-kirchnerismo mueve multitudes. ¿No? Y el antiquisionismo sí. también tiene una dimensión mítica, se imagina un kirchnerismo que no es lo que realmente fue, claro. pero también tiene, digamos, eh, eh, la, el, el antiquisionismo brutal tiene sus condiciones de posibilidad en cosas que los kirchneristas hicieron o defendieron. Sí. Eh, estuviste haciendo eh, trabajo de campo. Sí. sí, ahí. No, te, te queremos preguntar, en la nota de anfibia contás algo del trabajo de campo que vos estuviste haciendo el domingo en una, en una mesa en La Matanza, una escuela en La Matanza. Eh, si nos podés contar algo de, de esa experiencia ahí, ¿qué, qué fue lo que fueron a observar o, o cómo... Sí, Mira, en, en realidad lo que, lo que hicimos en La Matanza fue hablar un poco con gente que estaba fiscalizando, que son militantes, que estaban esperando que pasaran algunas cosas, que no pasaron... Eh, y fue una charla digamos en una zona que nosotros ya veníamos conociendo con gente con la que tenemos relación eh, y yo diría, a ver, ahí que eh, para mí eh, eh, los militantes son los que eh, estos con los, con los que hablamos eh, muestran una dimensión de la política que el círculo rojo no ve ¿No? Y cuando digo el círculo rojo, es la gente con información política, sea kirchnerista, sea macrista. Sí. Porque en realidad yo creo que esos militantes un poco se daban cuenta de hasta dónde sí y hasta dónde no funcionaba el llamado al voto arrepentido. ¿no? Porque, digamos, un, un poco cuando ellos lo contaban, te mostraban los límites de funcionamiento de esa figura... Ah. A través de, por ejemplo, de estar esperando que funcionase más de lo que funcionó. Claro. Eh, y, y, con, y con una cierta duda. Ahora, esa posición para mí era distinta de la posición de los militantes, que yo en, en lugares parecidos vi en 2015, que más bien volvían totalmente decepcionados porque la gente les tiraba cosas por la cabeza. Claro. ¿No? Que no quería saber nada de ellos. También eso, eso hay, hay que verlo en la evolución, más allá de esta evolución, digo, no sé. Eh, hay mucha gente que se digamos, piensa en, en, en la candidatura de Cristina como el renacimiento de la de Fénix. Yo no, no creo que vaya a pasar eso. Eh, pero eso no quiere decir que no tenga ciertas posibilidades. ¿no? Es decir, digo, ciertas posibilidades tienen un caudal de votos. Hay que ver para qué lo usa. Claro. Y en este sentido, Pablo, eh, ¿qué te parece que puede llegar a suceder en los meses que quedan de cara a octubre? ¿Cómo crees que se puede llegar a resolver esta elección entre Cristina y Bullrich. Mira, eh, yo pienso que el gobierno ganó en vión simbólico, que lo de la economía que influya en esto a través de las mediaciones simbólicas que yo mismo digo que hay que tener en cuenta, va a influir a favor del gobierno. Eh, pienso que, digamos, como mínimo el gobierno va, va, va a expandir más su votación que lo que lo haya hecho Cristina, hay que ver con, como, con cuántos votos queda cada uno luego del conteo definitivo. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, tengo una, eh, eso, eso creo que va a ser así, rigurosamente. Entonces creo que puede ganar el gobierno por poco. Para mí es más probable eso que al revés. Uh -huh. La segunda cuestión es que, eh, si va a haber o no... De, ¿Polarización o despolarización? Claro. Eh, yo veo que mucha gente piensa que va a haber polarización y que los votos de masa pasarían a, a, a los dos polos. Sí. A mí eso no, no, no me termina de cerrar en este momento porque creo que la gente que votó a Massa es la que no votaría ya de ninguna manera cambiamos porque no lo hicieron ahora claro. y también es la que de ninguna manera votaría Cristina porque hace eh, tres elecciones que vienen no haciéndolo. Y, y no encuentran ninguna motivación para votar a Cristina uh -huh. eh, de, desde el punto de vista o sea, de ellos es como un lazo muy roto Entonces, sí. no, yo no creo que los votos de masa vayan a, a Cristina o a San Luis ¿no? Sí. No, no, no me queda del todo claro tampoco, por lo tanto para mí es que el, el gobierno va a, a ganar es, es más probable, no es seguro pero es más probable que el gobierno gane, con la diferencia que sea, entre muy poco y algo más que muy poco. Eh, ¿Y te parece que, hablando del escrutinio, esta, esta maniobra o esta picardía como la, como la llamó eh, Margarita Stolbizer... Te, tiene tuvo algún efecto real tuvo algún eh, pensando un poco en este envión que tuvo el gobierno más allá de, del resultado que sí, claramente eh, con el diario del martes si querés sí, se puede ya. se puede prever pero digo tuvo para vos tuvo eficacia o, o sí, para yo vos hubo sí alguna eficacia yo creo que, que tuvo eficacia creo que a ver eh, una cosa es la manipulación sobre de la información sobre la votación que creo que eso tuvo eficacia y eso fue así fue manipulación Sí. No sé qué es lo que pasa con el conteo de los votos, con las planillas y todo eso. Eh, a mí me parece que estamos jugando muy en el límite de todos, porque digamos, ya estamos cuestionando y haciendo cosas que cuestionan la transparencia, la pureza y, y, y la lisura del proceso electoral. Sí. Y me parece que en todo ese juego, igual también termina ganando el gobierno, claro. porque yo creo que el gobierno intimida tanto la protesta social como incluso el propio derecho a votar, eh, o el propio ejercicio del voto. Pero ahí también hay que tener en cuenta, yo creo que una de las características del post-neoliberalismo, pero también del post-neoliberalismo, puede ser relativamente irresponsable con estas cosas. Claro, pueden hacer lo que quieran, básicamente. Entonces, digamos, el, hay una, una cosa que en una nota que escribí hoy la llamé el temer madurismo de las élites. Sí. Y de donde, digamos, las alegres transgresiones de los nacionalpopulares son uh -huh. las habilitaciones violentas de, de, de los neoliberales. Y, y la verdad es que, no, no sé, digamos, eh, empezó de una manera, prosigue peor, no es que es igual, creo que es peor. Y es peligrosísimo. Eh, pero no sé hasta dónde progresará. Eh, una de las cosas que a mí me parecería muy importante es que la causa de la pureza del voto no sea faccionalizada. Pero yo creo que a, a como se hacen las cosas en Argentina, obviamente va a terminar siendo faccionalizada esa causa. Sí. Entonces vas a decir, no, los únicos que defendemos el voto somos nosotros. Sí. Todos los demás son traidores.